objetivo de disminuir los niveles de la piratería musical por internet Ahora los conciertos acústicos podrán ser descargados de manera legal A través de Plug and Play, un nuevo concepto en México Pues así es banda, esta tarde, noche, día, mañana, no sé a qué hora me estén escuchando Vamos a hablar sobre Plug and Play, este nuevo concepto en México Traído a ustedes gracias a Amy Music México, Prodigy MSN y Beyond Que propone la grabación inédita de un recital acústico o semiacústico para transmitirse solo mediante la web Entrando a la página pnp.com.mx Donde pueden checar, bueno, los conciertos que están ahorita, que tienen así como que actualizado Y los conciertos anteriores, donde han estado, bueno, en su primer eh, etapa o temporada, no sé cómo le quieren llamar Estuvo Eli Guerra Kudai, Moderato, Chetes y Miriam la ex académica. En esta siguiente temporada, que según yo están en la segunda, eh, han estado. ¿Quién ha estado? Ha estado Los Bunkers, una banda chilena muy buena. Que por cierto, al rato les voy a poner una rola de ellos. También estuvo Púrpura Suite y esta noche este que estamos 22, este martes 22 de enero a las 10 de la noche va a estar María Daniela y su sonido láser. En la mañana tuve oportunidad de ver un pedacito del mini concierto que, que dio esta chava en Plug and Play y la neta se me hizo chido. Yo pensé que, que iban a pasar imágenes de, de la gente ahí animada bailando, cantando, más o menos como lo que hace... Eh, de MTV, pero bueno En este caso solamente salen escenas Del artista en cuestión Y presente María Daniela y su sonido láser estuvo presentando Rolas como Maté a mi novio O algo así, no me acuerdo cómo se llamaba la rola La de Cumpleaños, Miedo Y la de Duri Duri Que por cierto esa rola me recuerda a un compa Que teníamos ahí en la radio, pero en fin ¿Qué más? Eh Los bunkers Ya les dije cabrón, Ya estuvieron Por Para Suite, María Daniela Y también estuvo Alex Intec En su primera temporada No me acuerdo si en la primera O en la segunda Pero el caso es de que Estuvo Alex Intec Así que neta Yo los invito A que chequen Este nuevo concepto de música, de mini conciertos acústicos o semiacústicos, como lo dice aquí las líneas que tengo de acordeón. No, pero oigan, en caso de que ustedes estén interesados en descargar este tipo de conciertos para ponerlos en su computadora, bueno, obviamente, bajarlos a su computadora y después ponerlos en, no sé, su, su iPod o su MP3... Deberán pagar por cada tema un total de 13 pesos Ya que son versiones exclusivas en formato digital Y serán ofrecidas al público para su compra legal En el sitio www.beon.com Vámonos con una rola de los bunkers Esta banda chilena muy muy buena la neta Una rola muy chida que se llama Mientele Y regresamos, esto es Pop Life I'm well. A matarte por saber. Recuerdo verte caminar, la frente en alto sin disimular. Ahí lo tienen banda Ellos son nada más y nada menos que Los Bunkers Una banda chilena Que Tiene como dos años Pegando aquí en México No mucha gente la conoce Espero que les haya gustado La rola Que se llama Nada más y nada menos Que miéntele Y neta miéntele Neta Si le estás poniendo el cuerno Síguele mintiendo Espero que les haya gustado La rola Le hayan puesto Mucha atención Porque la letra dice Mucho Y sí Me proyecté Y qué Pero en fin Vámonos pues Esto fue todo en Pop Life El próximo, ¿qué estamos hoy, el próximo viernes vamos a estar hablando sobre las 10 canciones más corsis que te han hecho chillar. A ti o algún conocido, eso no tiene je, importancia El caso es de que han hecho llorar No se pierdan hoy, bueno ayer martes ya fue en vivo je, Lo que fue el mini concierto acústico en plug and play De nada más y nada menos que María Daniela y su sonido láser Ok, nos vamos, adiós Life!